Decíamos que el alboroto es el tema central de la mar en coche en el día de hoy, y esto tiene que ver con una filosofía que nos comparte Luis Ortega en su nueva película l u l u Esta película protagonizada por Aileen Salas, Nahuel Pérez Vizcayart y también con la participación de Daniel Melingo. Voy a contar la sinopsis que nunca te cuenta la verdad de la experiencia de ver una película, pero te lo digo para que sepas de qué se trata. Lucas y Ludmila son dos chicos enamorados que viven en la calle, se mueven por la ciudad como si fuera un juego de mesa. Lucas trabaja con su amigo camionero Hueso recolectando el c e b o de las carnicerías y en su tiempo libre comete algunos delitos menores y dispara su pistola a monumentos urbanos, principalmente si son de botero y expresan la obesidad como un síntoma de la belleza. De esto se trata, de dos pibes enamorados que viven en la calle, pero que no necesariamente podríamos decir están en situación de calle por motivos económicos. Hay casi una elección de vida de una suerte de filosofía un tanto lingera y alborotada, podríamos decir. Luis Ortega, como decíamos, es el director de esta película q u está e aquí con nosotros, además de ...de ser Vecino de nuestra casa y compartimos las problemáticas barriales, por supuesto. Así que Luis, bienvenido a la tribu. Bienvenido, buena noche. Contanos、eh, cómo fue el rodaje de una película que se fue haciendo por partes y cuando se podía.、Eh, fue un rodaje muy caótico、eh, porque involucraba mucha gente caótica. No mucha, pero、eh, poca gente, pero muy caótica.、Eh, y también es una película hecha con muy pocos recursos, lo cual. Implica que filmábamos cuando podíamos, como podíamos. Aunque la verdad es que en la calle hicimos lo que quisimos, no es lo mismo filmar <coughs> escondiéndote de la policía, ¿viste? tirando tiros en medio de la avenida, que tener un permiso y, y estar más relajado、eh, haciendo la escena que ¿viste? pensando en la policía. Eso no ocurrió, es decir, no hubo permisos para filmar en la calle, en el subte, se hizo así como, como se podía y cámara en mano se abre, se filma y se guarda. Sí, por lo general es, es, es cámara en mano. Pues、bueno, no había tanto tiempo en, en el subte. Por ejemplo, vos te, te subís en una estación y podés filmar、eh, de una terminal a otra.、Eh, podés filmar y después bajar, bajar las cámaras o viene el inspector del subte.、Eh, pero entonces, filmar después. Para el otro lado, ¿entendés?、Así. No te da la continuidad. Y no te pegan las tomas.、Claro. Eh, entonces, porque uno va para un lado y otro para otro. Entonces, después, firma r para el otro. y el monte, Es medio complicado. Si tienes plata, es, es más fácil. ¿Entendés? De e tenés todo el sistema de subte para firmar tu película, básicamente. Claro, sí, pero no, no. Dijeron que si muestra gente de la calle, no se puede. Ajá. Firma r e l subte. ¿En serio me estás diciendo? Sí. ¿Quién dice eso? Y el permiso del, del gobierno de la ciudad decía que no puede haber gente. Eh, de la calle o que haga quedar mal al subte. Eh, eh, entonces eh, no nos dejaron f i l m a r Así que fue más entonces como de subirse Igual no lo podíamos pagar, así que lo mismo. De todos modos salió de esta manera. Las escenas del subte son realmente impactantes también por cómo se mueve ese bailarín, que es el personaje que interpreta Nahuel Pérez Vizcayar. t Y pensaba si la hiperrealidad, porque uno podría decir, bueno, no trata una problemática contemporánea, que puede ser la situación de calle, que puede ser cierta violencia urbana, la informalidad en los laburos, el choreo, el menudeo. Es verdad, trata de toda esa hiperrealidad. Pero también hay una suerte de fantasía escondida en esa hiperrealidad, como poder disparar en el medio de la avenida sin que nunca llegue un policía o se queje un vecino, este, o de repente poner a un montón de pibes a comer carne en el medio de una lomada cerca de Plaza Francia. Sí. Este, digo, en ese sentido. La hiperrealidad está inyectada de un espectáculo, ¿no? Sí, la idea era usar armas, eh, eh, pero como disparar como si fuera descorchar de champagne, ¿viste? Como una celebración. O sea, usar las armas están hechas para matar, pero para otra cosa. Aunque inevitablemente, ¿viste? Si las tenés muy a mano,、eh, a alguien les muevas disparando. Quizá s a vos mismo. <risa> ¿Qué le pasa a, a Ludmila, te parece, como personaje? Porque a Lucas no le conocemos una familia, un lugar al que volver. Un poco la calle parece ser ahí como una cosa que, <coughs> que no tiene demasiada alternativa. Pero en el caso de Ludmila hay una suerte de elección de esa situación. ¿Qué te parece que le pasa?、Um, y no quiere presenciar la muerte del padre, la degradación del padre, la parte senil, ¿viste?、Um, Es como que es,、eh, la vida es muy injusta、eh, en ese sentido、eh, para alguien que, que quizá vivió muchos, muchas cosas, v i s t e y después el final encima es una decrepitud y una cosa decadente que todos, nadie quiere ver en sus padres. v i s t e No quiere verla en nadie, pero en tus padres menos. Entonces ella、eh, le dice al hermanito que cuando se muera vaya y le toque la puerta, no le diga nada, que e l l a ya va a saber.、Eh, Y un poco huye de la muerte,、eh, que es inútil,、eh, y, y huye de, de la cárcel,、eh, que también es inútil, porque todo es una cárcel. Incluso esa sensación de libertad también、eh, termina siendo poco en un momento. Y más en la adolescencia, cuando ¿viste? te mordes la cola todo el tiempo. Entonces.、Eh, ...claramente Interpreta la sensibilidad femenina, viste. El otro es el alboroto,、eh, el que viste, quiere coger, quiere ir para allá, disparar,、eh, meterse en, en los lugares. que se Yo y ellas,、eh, las mujeres son más inteligentes en el sentido de la、eh, ...por el lado de la ansiedad, la viste. No e s t a n tan, tan、eh, bueno, no todas, pero por lo general tienen algo más arraigado. Tiene más seguridad en sí misma, viste,、mm. en un sentido, pero existencial, viste, no de personalidad.、Eh, entonces ella es más calma, aparentemente.、Mm. Eh, eso nunca termina siendo cierto. Pero... Con Lucas pareciera como si la cinta le corriera por abajo, tipo la cinta del aeropuerto, una suerte de escalera mecánica y que no puede parar al mundo, ¿no? Este, y quería preguntarte por una escena en particular que me parece. Muy increíble que es la del bar, donde en este querer coger, porque el querer coger de Lucas no es querer coger únicamente con su novia, es querer cogerse a la vida básicamente、sí. y a todo lo que lo está rodeando. Y un poco hay como una escena fuerte ahí con unos viejos borrachos de un bar. ¿Cómo fue esa escena?、Eh, esa escena, los viejos estaban ahí en el bar, nosotros llegamos、eh, y empezamos a armar la apuesta ahí, empezamos a tomar unos tragos y los tipos se quedaron en la barra. Yo le dije que sigan en la suya, que iba a filmar una escena. Y, claro, y el actor se lo termina cogiendo. O sea, eh, eh, ocurrió. Eh, nadie sabía lo que iba a pasar, yo tampoco. Pero cuando empezás a improvisar,、eh, es lindo desde afuera dar indicaciones, ¿viste? Y decir:、eh, haz esto, haz el otro. Y el actor, si está muy enchufado, te puede escuchar y a la vez hacer lo que le estás pidiendo sin salir de, de, ¿viste, de su personaje. s、mm. eh, Y eso es increíble. Entonces,、eh, en un momento terminó montándose a estos viejos. <risa>、eh, Diciéndole papá a uno. Sí. ¿no? <risa> Papito tiene el pitito duro, l i z、sí. e、eh, y, y los viejos, bueno, no entendían mucho. Eso se, se ve en la, en la escena. Después le pidimos disculpas, todo, pero estaban contentos. Le pidieron el teléfono a Nahuel, así que parece que les gustó. <risa> bueno, ahí hay un laburo impresionante de, de Nahuel como actor realmente, porque. Uno podría decir que gran parte de la película, su movimiento por la ciudad, tiene que ver con lo que podemos relacionar con el fantasmeo del Paco, pero a la vez no, es un estado de hiperpresencia y muy atento a lo que ocurre alrededor, no está en cualquiera. No, no, al contrario, está hiperlúcido. En un momento tomo unos jarabes y eso, pero no quería hacer hincapié en la droga y portación de armas, viste, era mucho. Porque aparte pareciera que es por la droga que. Eh, tiene ese comportamiento y quería evitarlo, eso. Entonces, por eso no, no hice que consuman nada. ¿Cómo se te ocurrió la idea de una madre que puede dejar solo a su bebé en un departamento que aparentemente es en Barrio Norte y que lo va a buscar, pero el, el bebé no está con nadie? O sea, hay otra cosa como una supuesta ficción. Y la idea de que pueda hacer pasar a un pibe como Lucas, un pibe en situación de calle, a su casa de Barrio Norte. ¿Cómo se termó a esa escena? No,、eh, es bastante. Eh, Parecí algo a que me pasó.、Eh, donde de repente estás en la casa de un desconocido y tiene un bebé y, y entras a todo un mundo, ¿viste? Todo un olor de una casa, ¿viste? Eh, eh, sí, si estás atento, mucha gente te puede invitar a su casa. Eh, eh, y puedes conocer así eso. Es más de la juventud, ¿viste? una cosa de la juventud.、Eh, Pero no todo el mundo se anima viste, a acercarse al otro. Pero muchas veces te llevan a su casa. <risa> ¿Cuál es la historia de la cueva que oficia un poco de la casa de Lucas y Ludmila, ahí cerca de Plaza Francia? Y ahí vivía un, un, un,、eh, un tipo que era jardinero de Plaza Francia、eh, y lo echaron. Y empezó a fumar paco y se amotinó ahí en la casa con un boxeador.、Eh, y, y el boxeador lo, lo cagaba piñas y él se fue. Y se quedó el boxeador en, en la casilla,、eh, también fumando Paco. Se... Esto no es la película, aclaramos. No, esta es la historia de la casilla. Y se amotinó ahí,、eh, y boxeaba en la parte de arriba del techito, y se cayó varias veces. Lo, lo iba a buscar la ambulancia, pero ya era como que tenía la, la propiedad. Es un cuarto de herramientas de la plaza.、Eh, y se empezó. Eh, fumando esa porquería se, se paranoiqueaba mucho con que lo venía a buscar, y en definitiva, en definitiva estás ahí de la calle, ¿viste? No, no estás muy protegido.、Eh, y se lo dejó a un matrimonio, que son la gente que yo conocí.、Eh, yo iba caminando por la calle y había una piba fumando un faso en, en pijama, en la calle, apoyada sobre la casilla. Me llamó la atención, me acerqué a mi hijo que vivía ahí, con el marido y los dos hijos. Entonces le di plata para un hotel y me dejaron.、Eh, Me prestaban la casita、uh -huh. eh, y la cuidaba el primo de ellos de noche.、Uh -huh. Y un día llegamos y l e habían prendido fuego al, con el primo adentro.、Eh, y es una casita ocupada por gente en la calle, pero es muy hostil ese lugar, aunque es recoleta, hay mucha mucha violencia por ahí, a, a, a, por esa zona del bajo a la noche. Pero estamos hablando del toque del p a l é de glas, por ejemplo. Sí, hay, hay tipos que viven en. Hay un tipo que se llama El Muerto, de verdad,、uh -huh. que vive en ese árbol.、Eh, que no es nuestro amigo Miguel el que lo interpreta. Ajá.、Uh -huh. eh, pero es una zona muy extraña esa, muy、uh -huh. hostil. Con Miguel filmaste y falleció tiempo después, ¿no? De la película. Sí, Miguel estaba falleciendo mientras la hacíamos. Hay una escena que él dispara al árbol que se murió al otro día, de, de hecho.、Eh, porque ya no. No podía más, Miguel. Se quería morir, pero no se moría.、Mm. Y nosotros no queríamos que se muera y decían, no, déjame que me quiero morir. Entonces chupaba cada vez más, fumaba cada vez más.、Mm. Eh, y, pero se fue a morir solo porque no quiso que lo veamos. Mira. Él sabía y a y se abrió y se fue. Se murió、mm. al otro día. Mira. Pero bueno, llegó a, a formar parte de esta película. Y es fuerte realmente porque hemos visto tantos actores tratando de interpretar eso y de repente poder hacerlo con gente que está atravesando esa situación realmente, pero que a la vez lo viva con alegría de estar haciéndolo, pues se lo ve muy feliz haciéndolo. Hay una conversación telefónica bellísima que tiene con el personaje、sí. de Nahuel, con Lucas, donde casi te diría no hay ficción. El que tuvo que actuar ahí fue Nahuel, pero, pero Luis no, ¿no? Miguel no.、M、Miguel no, digo. Miguel.、Eh, no, Miguel no. Miguel era. Yo no, no quería que actúe, o sea. Quería mostrar la belleza de él, así tal como era, pero de repente tenía textos muy largos e、eh, inventó una técnica nueva que es decir el texto de otra escena en la escena que está haciendo, en vez de decir el texto, de, dice el texto de otra y queda bien. Queda bien.、Sí. Para quienes tienen oídos atentos y también <coughs>、eh, ojos atentos por la zona de Abasto y Almagro, van a encontrar además algunos seres mitológicos de esta zona. Anda Galundia dando vueltas por ahí, g a l u n d i a m u e r Claro, e Unos cuantos personajes así que habitan esta zona que aparecen como extras en la p e l i a s í que para gente atenta de la zona Almagro Abasto, como una 5, como una 15, están conectados ahí en esta película. Me lo crucé a Galundia el otro día. ¿Se vio y... a sí mismo? Se tiñó de Rubio porque quería hacer de Robledo Puch, me dijo. La... ¿Quieres hacer de Robledo en lo que vos querés hacer? Sí. Y se tiñó de Rubio y me lo crucé de frente en la calle y me hizo un monólogo que empezaba: Argentina, ¿qué me has hecho? <risa> ¿Lo vas a contratar para lo de Robledo Puch?、No? <risa> um, sí, yo siempre trato de este Galundia. Lo que pasa es que tiene un un modo muy particular. No lo no lo puedo poner a hacer de Robledo.、Um, en otra dimensión por ahí. Los amigos en la boca no, bien lo conocen. Durante mucho tiempo Galundia venía, pasaba por acá a hacer sus ratos de radio al aire de la tribu los sábados a la noche. Este, después, no sé, se fue alejando de estos entornos. Luis, gracias por esta visita y quería preguntarte si funcionó en algo para financiar todo este quilombo de hacer Lulú. Intentar vender el Martín Fierro que ganaste por Historia de un Clan, ¿no? ¿No funcionó? No sé si funcionó en la taquilla, pero se enteraron que estaba la película. pasa que la gente que le gustan. Una película como esta, por lo general no va al village, viste, o al, o al cinemark. No sé, yo no voy, no conozco mucha gente q u e vaya. Por lo general va la gente, otro público, viste.、Eh, entonces, estamos、eh, ahora viendo de pasarla a, un, a cines más cercanos al público que nos corresponde, digamos.、Uh -huh. Luis, gracias por la visita. Gracias a vos. l u l u es la nueva película de Luis Ortega. Está en los cines, es con Aileen Salas, con Nahuel Pérez Vizcayart y con Daniel Melingo, gran actor también que aparece allí. Y hay un acierto, porque el cliché sería, si se habla de la situación de calle, poner reggaetón, poner cumbia, pero la película es hiper rockera. Y rockera no únicamente en el género, sino también en las cosas que se dicen en canciones como Bagualín, interpretada por Liliana Herrera en esta canción de Orozco Barrientos.